Buenos días, oyentes de Farco. La gobernadora María Eugenia Vidal vetó la expropiación de un predio de la Asociación Civil Pantalón Cortito. El argumento de la gobernación es que no hay plata para pagar la expropiación, pero desde la asociación aseguran que en el texto de la ley es Pantalón Cortito quien se hará cargo del costo de la expropiación. Escuchamos a Marcelo Ballesteros, quien es abogado de la asociación. la idea de no, no cargar al ejecutivo de la provincia con este gasto, nosotros, eh, cuando... Propusimos el proyecto y en su fundamentación y en el texto de la ley que salió aprobada eh, dice que el Ejecutivo Provincial no iba a, a solventar ningún tipo de erogación de, con esta expropiación porque estaba a cargo de la asociación, el pago. No es el primer veto a expropiaciones que firma la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal escuchamos a Gustavo Di Marcio diputado del movimiento Evita en la provincia que fue el encargado de presentar el proyecto de expropiación. Y más allá de que viene, este, lamentablemente viene utilizando eh los vetos como una situación de de ya de, de abuso, ¿no es cierto? de vetar montones de, de leyes, este la última que vetó fueron el artículo de la ley de Promotores de Salud, varias otras expropiaciones, este que son todas este, leyes que se han ido votadas por unanimidad en general en la, en la Cámara, tanto de diputados como de senadores, y que está haciendo un uso indiscriminado de una facultad que tiene el Ejecutivo, que es de las leyes. Pantalón Cortito tiene este predio desde el año 2000. Fue bautizado como Patria Grande. Ahí se realizan diferentes actividades de contención educativas y recreativas para los vecinos de la zona, donde vive gran parte de los trabajadores frutuartícolas de la región. Desde La Plata reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.